Ecos del pasado Faltan muy pocas horas, ya llega Papá Noel Pero Papá Noel ya no lleva largas barbas Ahora, la viste de negro, con ojos enormes y grandes y luminosos, eso sí Incluso ha cambiado de nombre Ya no es el Papá Noel, es el Mothman Es que sobre el Modman, sobre el hombre polilla, hablamos esta noche en EcoSend del pasado con Laura Falcón la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ya quisiéramos, ¿verdad? que Papá Noel, que Santa Claus, bueno cada cultura le llaman de una forma, pues eh, se pareciera también un poquito al hombre polilla, aunque este no trae tan buenos regalos, ¿eh? voy a decir, que no sé si quisiera que se pareciera sí. más bien no pero bueno, bueno sí, sí no pero, o sea, sí, porque sería bo bonito por estos temas, hombre no, no trae buenas nuevas, ¿eh? el no. al revés, Montmann o, o el hombre porilla, traducido al español Eh, es una cre criatura profética y no precisamente de buenos eventos, normalmente profetiza sucesos catastróficos eh, dramas de hecho o sea que verlo no es precisamente una buena, un buen síntoma Digamos que verlo, sus apariciones eh, marcan un poquito eh, una profecía, en la película lo, lo decía así, es una profecía sus apariciones son como una especie de profecía de que algo terrible va a ocurrir en el lugar y las apariciones de mundo también están Unidas a un aspecto físico del de llamado hombre polilla, ¿cuál sería ese aspecto físico? Mira, todo esto empezó sobre los años 70, cuando empezaron a detectar varios casos, y de hecho hubo un, un grupo de ufólogos norteamericanos, entre ellos el fallecido John Kelly, eh, que pretendieron un poco grabar y entender cuál era la, la sintomología o lo que ocurría con este personaje, ¿no? Eh, de hecho, incluso, bueno, como decías tú, ha habido hasta una película protagonizada por Richard Gern en el año 2002, que estaba inspirado precisamente en esas investigaciones que hubo. Eh, yo creo que la inspiración de De Mothman no es más al final que una reminiscencia de los, de los del mundo antiguo, es decir, de aquellas divinidades aladas que se solían representar en el mundo antiguo. Sin embargo hay varias profecías que son atribuibles a este ser, un ser que normalmente no tiene precisamente un buen aspecto. O sea, recuerda eso a una polilla gigante, ¿no? Un hombre muchas veces escrito sin cabeza, alado, negro, eh, con unos ojos en el pecho rojos. O sea, realmente no es una visión agradable, es algo inquietante, de hecho. Y la primera aparición que hubo, precisamente la primera con la cual se relaciona el Mothman eh, fue el colapso del puente Point Pleasant en Virginia Occidental, en Estados Unidos este suceso se cobró exactamente 26, perdón 46 vidas y ocurrió el 15 de diciembre de 1967 era precisamente Navidad como ahora y en la hora punta eh, se vino abajo ese puente pues muriendo lo que te decía, lo que decíamos ¿no? 46 personas dicen Que durante varios meses varias personas fueron diciendo que habían visto esa especie de hombre polilla, ese ser extraño, ese ser antológico, ese ser de ojos rojos que nuevamente pronostica pues eso, grandes grandes catástrofes. Y que incluso parece que hubo algunas apariciones relacionadas con el evento catastrófico que mató y, y marcó el comienzo de un siglo la caída de las Torres de Gemelas en el año 2001. Parece que Dicen... eh, se, se asocia también algunas apariciones eh, en esa Dicen efectivamente que a, poco, pocos días antes, incluso después del suceso, hubo algunos informes que decían precisamente que se había visto un hombre volador eh, justo pues un poco antes y un poco después del ataque, un hombre que, la descripción, casaría perfectamente con la de Mothman. Normalmente, como decíamos, eh, pues bueno, es una criatura que siempre va asociada a esta especie de, de, de situaciones tétricas, catastróficas y normalmente bastante dramáticas. Por ejemplo, también apareció esta figura, porque tenemos que tener claro que Motman es un elemento sobre todo aparecido en Estados Unidos, pero con el tiempo también, por ejemplo, se ha hecho muy famoso en Japón, en Chile y en Rusia, sin ir más lejos. O sea que tampoco podemos decir que únicamente sea un elemento estadounidense. No, no es un fenómeno eh... norteamericano, quizá autores de Norteamérica le han dado fama, amante comillas, pero es un fenómeno universal efectivamente De hecho, eh, esta figura, por ejemplo, ha aparecido en lugares tan diversos como puede ser Chicago, en, en, en lo que decíamos, en Manhattan eh, y en otros muchos lugares. De, de hecho, por ejemplo, eh, en el caso de Chicago, eh, llegó a salir incluso publicado en las noticias, porque hubo tres testigos que vieron en diferentes lugares este misterioso ser durante un periodo máximo de cuatro horas. Eh, de hecho, los informes fueron recibidos incluso y publicados en la página MUFON, que regía en aquel momento Roger March los testigos en este caso, por ejemplo, afirmaban que parecía más bien un búho el elemento de unos tres metros con ojos brillantes y algunos incluso dijeron que después de ese fenómeno, de ver ese, ese personaje aparecieron ovnis también va asociado Modman a avistamientos ovnis importantes parece que son eh, pues dos sucesos que se asocian a él, no las catástrofes y los avistamientos importantes, desde luego prefiero el segundo que el primero desde luego bueno. que sí. oye, que también tuvo mucho que ver y hubo una serie de apariciones que se han relacionado con una de las catástrofes más importantes de nuestro tiempo, Chernobyl. Dicen, de hecho, eh, en la leyenda de Chernobyl se habla del ave negra de Chernobyl. Se relaciona, de hecho, con la explosión a esta especie de criatura. Dicen que durante un tiempo antes de que ocurriera esa impactante y la más importante explosión y desastre nuclear de los tiempos, eh, varias personas del propio ámbito de Chernobyl, la de trabajadores, dijeron haber visto, al menos cinco empleados, decían haber visto a esa criatura volando o, o quieta en algún punto de lo que era, de lo que era la, el lugar, ¿no? Describían eh, al ser como un ave enorme, deforme, sin cabeza, con grandes alas y con dos grandes rojos ojos en mitad del pecho. Una descripción muy, muy parecida a la criatura de West Virginia, al primer Motman, y, y de hecho, eh, según comentan Aquellos que lograron ver a esa criatura durante mucho tiempo empezaron a experimentar diferentes problemas, tipo terrores nocturnos o incluso visiones de cosas inverosímiles. ¿no? Durante los días siguientes a estos avistamientos empezaron a ocurrir, de hecho dicen en Chernobyl, eh, eventos de carácter sobrenatural, cosas que se movían solas, sombras, voces que no procedían de ningún lugar, objetos también que se desplazaban. Es más, más de uno de los, de los, del personal que trabajaba en Chernobyl decía haber visto ese personaje sobrevolar la planta nuclear. Y, y de hecho, aunque los reportes nunca fueron tomados en serio, porque, evidentemente, eh, pues bueno, cualquiera que llame a un medio de comunicación o a la policía diciendo que ha visto una especie de polilla gigante volando, pues, bueno, yo me imagino la reacción de, cuál puede ser la reacción de la policía. ¿no? Pero, aunque no dieron mucha credibilidad a eso, la verdad es que la última vez que se vio... A esta ave fue precisamente el 26 de abril de 1986. Se la vio volar por encima de la planta nuclear y ese mismo día la planta explotó y la historia, pues ya la sabemos todos, ¿no? Eh, bueno, lo mismo ocurrió, por ejemplo, en otro sitio, en Argentina. En Argentina también, por ejemplo, ha habido una aparición extraña, en este caso la asociaban más a un humanoide, pero la descripción es muy parecida a la de Mothman. Y en este caso, pues incluso los bomberos del pueblo de Aquilino de Quirino, perdón, en la provincia de Córdoba, Argentina, decían haber visto varias veces a este personaje en el patio del cuartel. De hecho, hay incluso un bombero el de veintiún años, Carlos Sánchez, Eh, que decía que parecía como un ser encapuchado con forma de pájaro que escapó a cuatro patas. Algunos dicen que lo vieron parado en la calle frente al, al, al cuartel y que parecía primero como un hombre oscuro, corpulento, con las manos en los bolsillos, pero que cuando lo siguieron, porque de entrada pensaron que igual era un ladrón, se dieron cuenta que desplegaba esas alas y que echaba a volar. Es decir, nuevamente estamos ante un Mothman, eh, pues clarísimo de libro, ¿no? Y Ahora podemos... vienen las explicaciones. Claro, de qué, nos podemos qué... la pregunta, ¿qué es? ¿Es una cosa real? ¿Es una leyenda urbana? ¿Es un ser criptozoológico? ¿Es algo que no conocemos? Bueno, hay mezcla de opiniones. Eh, muchos comentan que simplemente una leyenda urbana ha caído con, cogiendo fuerza a lo largo de los años. Otros aseguran que es real, sobre todo aquellos que alguna vez creen haberlo visto. En cualquier caso, eh, lo que sí que es cierto es que, bueno, en criptozoología quizás podríamos hablar mucho también de este personaje, ¿no? Porque, bueno, pues, ¿podría ser algún tipo de mutación de animal? Pues, podría ser, otros dicen que incluso un extraterrestre... ...sin embargo hay una teoría que es la que cobra más fuerza... ...y es eh, la que sostienen los investigadores de la Universidad de Chicago... ...ellos creen de hecho haber encontrado la respuesta porque... ...examinando todos los testimonios gráficos, los diferentes dibujos... ...que hay de este, de este personaje, que tampoco son tantos pero los hay... ...llegan a la conclusión que esa estructura que puede medir entre... ...un metro y medio y dos metros, que además posee como una extraña... ...franja roja en la zona de los ojos... Eh, coinciden muchísimo con un ser que existe, de hecho, eh, y estaríamos estaríamos hablando de una grulla canadiense, que puede medir precisamente eso, y cuyas características, desde luego, coincidirían en un porcentaje muy alto con este extraño ser. Así que, para aquellos que quieran creer en algo muy real y muy palpable, probablemente estamos hablando de una grulla Para aquellos que crean en otras explicaciones, estaríamos hablando de un ser mitológico quizás, un extraterrestre que viene a avisar, a, a un poco notificar que algo grave va a ocurrir. Bueno, eh, que cada uno tome su explicación, ¿no? Y pues lo puede hacer, eh, por ejemplo, porque os vais allí, os vais a uno de los lugares eh, más hermosos y con una historia más auténtica eh, y luminosa a la vez, eh, a Transilvania... Pues esta Semana Santa acabamos de colgarlo, de hecho, en la nueva página web que hemos creado al uso. Ya para aquellos que nos siguen y que a veces nos acompañan en nuestros viajes, avisaros de que ya existe una página que se llama viajesprisma.com. ...en ella están todas nuestras rutas... ...en todos nuestros viajes de forma ya exclusiva... ...y solamente eso... ...para que no se mezcle con el resto de contenidos... ...así que si entonces en viajesprisma.com... ...veréis que ya tenemos convocado... ...el viaje de Semana Santa... ...viaje al que iremos... ...Lorenzo Fernández Bueno y Servidora... ...y que será del 4 al 11 de abril... ...en plena Semana Santa... ...exactamente ocho días... ...saldremos desde Madrid... ...y bueno, le iremos a lugares fantásticos... ...de hecho... Es un viaje que aquellos que llevamos tiempo ya en el mundo de los viajes le tenemos un cierto cariño, porque fue, Transilvania fue el primer destino con el que Prisma empezó sus viajes hace ya pues eh, casi cuatro años. Eh, Transilvania, hicimos toda la parte sur, esta vez haremos un trozo repetido, porque evidentemente hay castillos como el de Bram, que no se pueden dejar atrás, pero lo que haremos es toda la parte norte del país, que es preciosa. Recorremos lugares tan hermosos, por ejemplo, como es el bosque de Oiavaciu, con conocido como el Triángulo de las Herbunas Europeo. También descubriremos misteri los misterios que aguardan en las gargantas de Vicaz. Recorreremos por ejemplo lugares tan hermosos como Bistrita o el Paso de Borgo. También recorreremos la ruta de Drácula, la ruta antológica de un personaje mitológico, parte real, parte fantasía. Y viviremos también, por ejemplo, todo un recorrido con por, eh, de 4x4 por los Cárpatos Transilvanos. Es decir, un viaje hermoso donde los haya, porque los paisajes además de ese país, hay que reconocer que son realmente mágicos, así que aquellos que queráis acompañarnos, ya lo sabéis viajesprisma.com bueno, y recordad también que sigue todavía en marcha con muy poquitas plazas ya nuestro escape room de fin de semana es un, attacker, escape room, ¿no? de efectivamente, un escape room que tendrá lugar en Cantabria, hemos cerrado una casa rural solo para nosotros, para vivir esta experiencia será realmente una competición entre dos equipos, para ver quién resuelve antes un enigma, un enigma de miedo un enigma que nos llevará en algún momento Momento, pues quizás a pegarnos algún susto, pero ya es la gracia del asunto, y, y nada, para aquellos que quieran, en la misma página, en viajesprisma.com encuentran toda la información de nuestro escape room de fin de semana, que será el último fin de semana de enero, así que mm, o una cosa u otra eh, viajesprisma.com En viajesprisma.com está toda la información y todos los datos, insistimos ahí se va a canalizar todos los datos eh, y todas las referencias en, de estos en viajes eh, de ese fin de semana, especial encantar Esa escape room Y ese viaje espectacular A Transilvania Que nos está contando aquí En eh, del pasado como siempre La presidenta de Prisma Publicaciones Laura Falcó Lara Laura, feliz Navidad Igualmente, feliz Navidad a todos los oyentes Y os esperamos ya Pues pasado Papá Noel Así que para Reyes eh, Espero volver a hablar con todos vosotros Un beso Bruno Ahora... Podemos decir eso de como queda tan poquito, pues nos escuchamos el año que viene, pero nos escuchamos en realidad eh, dentro de muy poquitos días, ¿eh? ¿Tale? En el 2020, Laura Falcolara, muchas gracias. Igualmente.